Si ustedes quieren ser lo que somos nosotros, no relájense, Fondoyo. Este payaso se es poronga. Este payaso se es poronga. ¿Qué pasa, muchachos, con ustedes?、Eh? Son todos pocos. Me voy usted, a matar、loco? la diferencia del barrio. Tengo la esencia. Sepan que de o mucha esencia. Hace cuenta que no son de piola. v e n g o a matar su ego, los bajos de vuelo. Ganter del faranduleo. Conmigo van al piso de una. No s tole ahí con los traperos. Hueso puro fantameo. Y yo ni chorro ni tumbero. Yo le mando cura. No se sientan zarpados que ando desarmado, pero que les quede claro que lo que tengo no es de mentira. d i e gramos p a la gira, rico por Rimina, para los bajos de la esquina, amigo, eso es estar ganado. c u m b i a Santa Fecina, domingo de asado, que se reúna la familia para el laburante es sagrado. Este estilo de vida se vive en las villas y en los barrios más humildes, pero ustedes no son del palo. Por eso vengo a quebrarlo, a demostrar lo que es el barrio, esto es potero nato antipolicía. Dese de cuenta, hay muchos personajes. Que aparentan el que habla poco hace y el que hace no comenta. Aprendí y vea que pa' mañana es tarde. No duran cinco minutos donde las papas queman. De pura s e p a compa, estamos haciendo ruido. Vos s a b e s lo que te digo, amigo. La calle te cría, otro se lo come vivo. Fumo re loco y me río. v e s t o ese bajo mundo donde estará todo río. Acá nos suman todo lo contra r i o resta. Yo soy mi jerga, la callejera, la villera, la v i l e r a Acá no somos cualquiera, que acá le damos sin p a n a l que fantamea, al que rastrea, al que sapea, cheto m a r sea como sea. Por eso acá no vengan a correr, a que la tartamuda suena, hasta cuando hay un velorio. La corio es que se rescaten, que acá no queremos giles. No、o, dijo un t も、e, s a 度聴いてる。o クエ a t はテレビで見る。もう一度見る。もう一度見る。 Dese de cuenta hay muchos personajes que aparentan es que habla poco h a s e y el que hace no comenta a p r e n d í vea que pa mañana es tarde no duran 5 minutos donde las papas queman de pura sepa c o n p a estamos haciendo ruido vos sabes lo que te digo amigo la calle te cría otro se lo come vivo fumo re loco y me r í o esto es el bajo mundo donde están a todo ritmo esto es el bajo mundo donde están a todo ritmo ロサルオナウェル、デデイサー・アーキンティナ、ロバーゴ・ラッキー